vigésima edición de la muestra Libros en ¿eh? no, Olavarría, termina este domingo, allí está Martín Rodríguez buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas noches. A vos, a la audiencia. Bueno, un centro de la ciudad de Olavarría que se encuentra totalmente colmado, ¿eh? Nos encontramos en este momento en la puerta del Salón Rivadavia. Bueno, pueden escuchar gente eh, desfilando por la calle, hay, y mucha, en sus automóviles. Pero eh, hay como una especie de oasis en, en un lugar que es la muestra de libros en Olavarría, aquí en el en el Salón eh, Rivadavia, que está cancelándose en la jornada de hoy. hace minutos, ¿eh? tres minutos, llegó Osvaldo Bazán. Entró como paso por su casa, como se dice vulgarmente, porque vino caminando, entró a la muestra de libros y ya automáticamente Diego Rojas lo recibió y lo envió al recinto del Consejo Deliberante donde está dando la charla y presentando su libro y se fue. Una una característica, algo que sucedió cuando estábamos eh, en, ingresando esta muestra es que no había más entradas en papel no había más talonarios Fabricio eh, tuvieron que mandar a pedir talonarios porque es impresionante eh, cómo se ha vendido en, en cómo se han vendido entradas en el día de hoy hablábamos con Diego Rojas ahora vamos a tener una pequeña charla en la previa nos decía que el fin de semana pasado el primer fin de semana se vendieron unas mil entradas circularon unas mil personas eh lo que configura todo un récord para esta muestra Libros en la que es su está en su edición vigésima. Pero lo tengo lo tengo ya Diego Rojas aquí como son unos segundos nada más, le voy a pedir porque está, está en pleno trabajo, Diego, como podrás imaginar Pablo, dice, "Diego, ¿cómo estás? Buenas noches." Qué tal, buenas noches. Bueno, ¿cómo está eh todavía no treno, faltan unas horas, hay mucha gente, cómo la están viendo la muestra? Y estamos palpitando ahí con el tema de cerrar y con el tema de que continúe, las dos cosas, ¿no? Y bueno, palpitando acá la gente que está llegando ando y, y bueno, para ver la presencia de Oswaldo Bazán y el grupo musical Mujerío. Exactamente. Hay personas en dos partes igualmente, en lo que es la muestra estática, en lo que son las charlas, ha habido eh ha, habido, ha desfilado gente todo el día. Ha desfilado gente desde las no, 16:30 que abrió la feria, que está circulando gente en los salones con las charlas de autores y más en en los estan acá con con gente de, de todos los libreros locales. Justo, justo estábamos acá en la puerta y está entrando Diego Lurbe, subsecretario de Cultura del municipio de La Baja. Osvaldo Bastán, llegaron todos eh, a la vez, eh, aquí lo tenemos a todos en la puerta, así que me voy a tomar un, un minuto o Osvaldo, bueno, eh, estás atrasado con la conferencia, apenas pisazo la barría, ¿qué es lo que viste? Eh, eh, recién, recién, cualquier cosa que diga de demagogia porque no vi nada. <risa> y no voy a empezar con demagogia tan temprano, vamos un poquito, vamos a un poquito. <risa> recién vi que, eh, y un día Nico se foda por la cuarta edición. Sí. Es el que viniste a presentar hoy, pero no es tu único libro. No, no, no es mi único libro, eh... ¿Ah, vengo a presentar este libro? <ríe> no, no, no, Tengo esa, eh, trabajar, que estar al trabajar. Sí, bueno, para hablar y eh, con la suerte de que tener este libro que por su cuarta edición y con otros proyectos que alrededor de este libro, así que, no, bien, contento. Además, a mí me gusta mucho hablar con, con, con la gente, con el público, no solo con los lectores de los libros, sino con la gente que eh, para la que hago periodismo habitualmente. No, estás mirando sí, no, no, por el país, estás viendo constantemente a gente en todos los puntos, yo te tengo en el Facebook, constantemente, ah, entonces, eh, comentarios, es. ¿cómo estás viendo eh, la situación a lo largo y ancho de la Argentina? Bueno, la pregunta es muy amplia, digamos, hay situaciones de, de todo tipo, por sí. suerte. Lo que, digo, a los lugares a los que yo voy, y por las cuestiones que yo voy, que en general que ver con, el, con la cuestión cultural, veo mucha efervescencia, digamos, y, y eso me pone muy bien. Digamos, en realidad por el que inviten, <ríe> así que eso o sea, me da como, como una alegría para para ir a los lugares. Pero nada, lo que, lo que veo es cierta esa presencia cultural que me parece un tema muy interesante. Osvaldo, muchísimas gracias. Te dejamos sí. ir. Gracias a vos. <ríe> Hasta luego. Diego Lurbe, Eduardo Rodríguez. Te quedas un segundo. Estoy agarrando a todo el mundo en este momento. Diego, bueno, está terminando la feria. ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, un balance absolutamente positivo con un, un grupo de gente que no pudo... Hablando de la feria, fundamentalmente de visitantes que vinieron a, a mostrar sus libros y y que pudieron compartir con los artistas locales. Creo que se formó una conjunción muy buena, muy interesante. Además, una feria que incluso desde el momento de la organización es muy amplia en cuanto a la cuestión ideológica. Hay para todos los gustos. No, mira, desde un momento siempre se trata de plasmar una feria que sea lo más blanca posible y lo más grande posible. O sea que la persona que quiera venir a mostrar tiene las puertas abiertas, eh, no me ha tocado nunca, por ejemplo, en lo que va de gestión, de decir, no, ese autor, tal cosa, no, No, por lo general se fija un precio de lo que sería el cachet, y obviamente se evalúa la obra, y todo el mundo tiene un espacio importante como para mostrarse dentro de la feria. Creo que eso es muy bien, la gente acompañó muy bien durante todos los días de la feria, y cerramos una vigésima edición de la feria, que creo que es un número importante para destacar, de una manera fantástica. Creo que, que cerrar a Corobaldo Bazán es realmente un lujo, Ayer estuvo mucho y creo que también una, una, una persona con una visión muy cercana a lo que es la presencia de los libros en diferentes ámbitos, ¿no? Y con, viene a traer un discurso que realmente es un discurso renovador y, y, y que en realidad es esperanzador también para la gente de la lectura, ¿no? En donde también se pone a favor del e se pone a favor del libro, cree que no hay competencia y que lo importante es todo esto es que podamos seguir leyendo y compartiendo espacios como este, un espacio de encuentro. pues hablás con los libreros, que también son las personas que nos acompañan, a los cuales también les, les agradecemos que una parte son locales que eso es muy importante o sea, uno siempre tiene una premisa que es similar a las nuestras, por ejemplo, no tienen librerías ¿no? claro. eh, en Olavarría, por supuesto, no, no tenemos esa problemática, y uno va con ellos eh, una cosa que rescato fundamentalmente, que no solamente ven el valor económico de la feria ferias, lo que ellos puedan recaudar, o lo que pueden vender dentro de la feria sino que una de las cosas que destacan fundamentalmente es el hecho de poder compartir con la gente un espacio que tal vez en su propio lugar no lo tienen, tanto que la gente de día, equi, por este motivo, bueno, ¿no? sí, porque, por lo puede, y este es un momento de encuentro, ellos pueden difundir su obra, y fundamentalmente en el momento de acompañamiento, que dice, bueno, a veces nos quejamos en que cosas, cuando hay cosas, nos gusta acompañar, creo que son palabras muy interesantes a rescatar. Diego, gracias, gracias a vos. Subsecretario de Cultura, Educación y Turismo, Diego Lurbe, lo robamos un segundito a Eduardo. Rodríguez, Secretario de Desarrollo del Municipio. Bueno, eh, Eduardo, no te pido un balance porque falta todavía algunas horas para para terminar esta muestra de libros en la Olavarría. Edición misma con todo lo que eso significa, ¿no? 20 ediciones ya de la muestra de libros y una apuesta no solo del Gobierno Municipal, sino de la UNICEN y de la propia Comisión haciéndolo. Sí, bueno, realmente, si bien todavía no este, estamos cerrando recién esta noche, el balance a priori es muy positivo para, para la muestra... Eh, se ha cumplido una edición número 20, cumpliendo con lo que se había planteado con el Intendente José Saberri de homenajear a todos los realizadores a lo largo de los años. Ustedes saben que esta es una muestra que surgió desde la iniciativa privada de algunos sectores y personas vinculadas a la actividad cultural, que le dieron una impronta por muchos años, siempre con apoyo de las distintas gestiones municipales, y que a partir del año 2005 tuvo un nuevo formato, ...que permitió consolidarla institucionalmente y donde ahí aparece la, la municipalidad, la universidad... ...en aquel momento el Instituto Cultural para darle consolidación institucional... ...y una garantía de financiamiento, cosa que bueno, en estos años hemos cumplido desde el municipio... ...siempre respetando a la gente que venía trabajando desde la Comisión Libros en Olavarría... ...y en particular respetando el espíritu que ha tenido la muestra a lo largo de los años que darle pluralidad y diversidad en cuanto a las presentaciones que se realizan. Si yo que... me acuerdo, eh, que usted me interrumpa cuando José se va representó lo que es la casa la casa de teatro de donde está la escuela de teatro, la Casona, dijo que el Estado en este tipo de manifestaciones tenía que involucrarse ...para darle un empujo, darle el impulso... ...pero que después todo lo que eran contenidos... ...y toda la cuestión de pluralidad... ...la tenían que eh, realizar desde los propios emprendimientos. ¿Esto es así? Sí, eso ha estado claro en la política cultural de, de siempre... Y, ...y el Intendente Seberri lo ha marcado claramente... ...el rol que tiene que tener el Estado en la política cultural... ...de garantizar el derecho a la cultura... ...tanto en el acceso como en la producción de, de cultura que son los dos aspectos, uno tiende habitualmente a pensar el derecho a la cultura como el, el derecho al acceso o a la inclusión en el acceso, pero también eh, está el derecho a producir cultura, a producir contenidos culturales. Y en este sentido el rol del Estado es muy claro, y lo especifica muy bien el Intendente Seguerri, de respetar, de no involucrarse justamente en los contenidos y garantizar la plena libertad, a la gente que trabaja justamente en la cultura. Así que bueno, esto lo tenemos presente en cada una de las actividades. Estamos a poco de abrir la muestra de Cine Nacional Lucas de Mar el próximo viernes, eh, que también es un reflejo de este criterio, no de cómo eh, además de posibilitar el acceso a el olavarriense a ver el cine argentino, también una se arma una programación que... Eh, de alguna manera refleja toda la producción del cine argentino, la diversidad y la pluralidad, eh, porque justamente es el rol que tiene que tener el Estado, lo público, cuando si uno lo deja librado solamente al azar del, del mercado o a las reglas del mercado, uno ya sabe qué tipo de productos culturales se imponen. ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo no, dejamos, usted, sí. gracias, Eduardo Rodríguez Secretario de Desarrollo Social del municipio Fabricio bueno, estamos aguardando que eh, dentro de, de algunos minutos también llegue el Intendente Severi debido a que todos los funcionarios están llegando en este momento porque eh, como hemos escuchado en la tarde de la radio eh, han estado en recalde en una fiesta que según se comenta aquí en los pasillos de la, ha sido eh, impactante, así que eh, en minutos más a la hora 21 va a estar Mujerío presentándose en esta muestra libros en la barría como el corolario final, Osvaldo Bazán ya está comenzando su presentación en el momento del honorable Consejo Deliberante, nosotros nos vamos a quedar aquí cuando tengamos alguna novedad que, que lo exite, nos vamos a comunicar nuevamente. Como gusten, sin ánimo de cercenar su casa de testimonios evítelo a Ezeberry, debo decirle porque ha hablado bastante. Ah, bueno, bueno. Sí, no, no, evítelo, digo, porque ha, ha conversado bastante con la radio el intendente ya ...déjele el lugar para el balance de la muestra en otra oportunidad... ...bueno, bueno, está bien, trato de buscar entonces eh, a alguien... ...claro, a si alguien. quiere buscar a alguien, búsquelo, pero en su casa de objetivos, saque a Ezeberry... ...bueno, vamos a tratar de hablar con alguno de los privados que no le... No... ...me interesaría si puede algún librero para de las nueve, porque ayer estuve en la muestra... ...no pude eh. hablar con ellos, pero sí pude hablar con gente que estaba recorriendo la muestra... Y verdaderamente uno va a mirar libros, pero rara vez uno entiende, se compra masivamente el libro. Claro. Eh, estábamos hablando en la previa por ahí con algunos de los organizadores y nos decían que eh, están van a tratar el año que viene de ajustar el tema del horario. Porque, eh, recordemos, la semana comenzaba a 16.30 y hasta la hora 18, sinceramente, no andaba nadie. sí Claro. Como se Entonces, para el año que viene tratarán de ajustar el horario y también la fecha. porque qué? Eh, ya está casi de, de manera masiva entre la creencia entre los privados en que se está cobrando alrededor del 10 los sueldos. ¿eh? Entonces quizá muchos han podido gastar y otros tantos, no. Bien, la, la cuestión Martín sería la siguiente también, ver si podemos hablar con un librero, a ver si tienen intención de hacer algún tipo de promoción que diferencie la compra de un libro en la muestra respecto de las librerías exacto. porque verdaderamente si yo tengo una librería en pleno centro de la ciudad y voy a la muestra y encuentro el mismo libro al mismo precio claro, hacer hacer algo similar a lo que pueden hacer las editoriales en la feria del libro en Buenos Aires exactamente, creo que eso es algo que a mí al menos me quedó en claro de la charla que tuve con algunas personas ayer en la muestra Está faltando, ¿verdad? Sí, señor. exacto, Fabricio eh, retomamos contacto cuando ustedes lo necesiten cuando usted quiera, eh fíjese Perfecto. Martín Rodríguez desde la vigésima edición de la muestra de Libros en Olavarría que está cerrando.